We'll be right compadre, ya me voy de su terreno porque el verano mal todo el sembrado a usted le queda un terreno civilizado a mí el cansancio por trabajar en lo ajeno a usted le queda un terreno civilizado, a mí el cansancio por trabajar en lo ajeno ni pa'l gusano pude conseguir veneno, que está acabando con lo poco que ha dejado ni pa'l gusano pude conseguir veneno Acabando con lo poco que ha dejado con mi familia yo me voy desilusionado en tiempo malo no puede haber hombre bueno con mi familia yo me voy desilusionado en tiempo malo no puede haber hombre bueno que le deje y para mí solo el cansancio me queda mira el hermoso postrero que le deje y para mí solo el cansancio me queda yo no lo niego de que son muy buenas tierras pero más buenas siguen siendo para usted yo no lo niego de que son muy buenas tierras pero más buenas siguen siendo para usted muy Muy orgulloso me siento que trabajé Para que ahora me pague de esa manera Muy orgulloso me siento que trabajé Para que ahora me pague de esa manera Oye, Moncho, Julieta, vamos pa' Santa Marta